Irubevicoitzaerriochac.info Irubevicoitza Irubevicoitza Bueno, eh, nuestro gran invitado de hoy es Jorge. Jorge es de Nicaragua, es un chico voluntario de la Asociación Adisky de Toad y además es eh, homosexual. Entonces vamos a tener a lo largo de esta hora... Una entrevista con Jorge, quien está también próximo a poder regularizar su situación aquí en España a través de Vía Arraigo Social. Caicho, eh, Jorge, buenas tardes. Caicho, eh, Rocío. Cuéntame, Jorge, ¿dónde eres tú? Pues, soy nicaragüense. Sí. Eh, llevo más o menos ya cinco años radicando en el País Vasco. Sí. Desde que llegué, pues sí, llegué acá al País Vasco y, y nada, pues, aquí estamos. Sí. O sea, ¿llegaste por primera vez aquí, no? Sí. ¿Viviste en otro lado antes? No, no, no, no, nunca he vivido en otro sitio que no o sea acá. Vale. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco? Pues será porque en mi país normalmente se habla bastante de sobre estas zonas. Eh, normalmente se, se suele decir que el País Vasco o es más amable a la gente, hay mejores oportunidades de trabajo no sé, igual Nicaragua con el País Vasco tiene un poco de, de, de conexión. así cuéntanos cómo es eso, como es la conexión del País Vasco con Nicaragua. Igual no, no sé, igual viene de la historia nicaragüense con el País Vasco, ¿no? Algo tendrán en común por ahí, pero normalmente o comúnmente los nicaragüenses se llevan muy bien con los vascos. Ya, eh, bueno, y cuéntame, ¿con quién vives aquí? Bueno, sí, tengo familia. Tengo primas acá en el País Vasco también y, y muchas amistades. Sí. Y nada, actualmente comparto piso con unas amigas eh, aquí en Irún. Y bien, todo bien. Bueno, y que, o sea, desde que llegaste al País Vasco, ¿qué trabajos has realizado? ¿Qué, ¿A qué te has dedicado? Cuando llegué, a, cuando llegué recién llegué, pues estuve tres meses sin trabajar. Pero tampoco fueron desaprovechados esos tres meses porque empecé a estudiar peluquería. Cuando recién llegué estuve estudiando casi un año peluquería con lambide la y luego estudié auxiliar de geriatría. Pero cuando estaba haciendo las prácticas de auxiliar de geriatría pues me salió un trabajo para trabajar en un bar y desde entonces pues siempre de camarero. Ah, siempre de camarero. ¿Y de auxiliar de geriatría has trabajado? De, de auxiliar de geriatría no, Norma, solo hice las prácticas y luego me salió este trabajo que te digo y desde entonces pues he trabajado de camarero. Bueno, pero alcanzaste a sacar el título. Exactamente, sí, sí. Ah, vale, bien, bien. Bueno, eh, Jorge, ¿qué estudios tienes tú en Nicaragua? Pues eh, relacionados también con la enfermería, soy licenciado de enfermería. sí estudié fuera de Nicaragua, sí, estudié enfermería y pues un poco de informática, sí. Ya. ¿Y ya homologaste aquí en España tus estudios? No, todavía no, pero bueno, ahora como estoy en trámites de arraigo, pues cuando eso ya sí me interesaría pues hacer ese tipo de cosas. Vale, eh, bueno, cuéntame, eh, ¿cómo es políticamente Nicaragua o socialmente? ¿Cómo, ¿Cómo es Nicaragua? políticamente pues actualmente creo yo cuando estuve en nicaragua pues es, no estable no no no es un país políticamente estable tiene mm. una economía no muy buena lo que impulsa a la mayoría de los nicaragüenses que están acá a eso a emigrar a buscar mejores oportunidades de trabajo o buscar mejores oportunidades para su familia y Pues, socialmente, en mi caso, un poco como cerrados, ¿no? Como, como decimos en mi país, chapados a la antigua. Ya, como casi en todos los países de Latinoamérica. Eh, ¿A qué te dedicabas en Nicaragua? En Nicaragua estuve haciendo servicios también a, hacia la juventud, trabajando con la alcaldía del de, de pueblo del que soy, y estuve nada estuve casi más de seis meses con... Con ellos, pues, de encargado de la juventud a nivel de, a nivel municipal. Ya, ¿y ejerciste enfermería porque también, eres licenciado? Mm, sí, estuve también ejerciendo de enfermería. Ah, bueno, genial. Bueno, eh, me comentabas ahora que estás comenzando con el trámite de arraigo social. Exactamente. Eh, un poco para que todos sepamos que el arraigo social es una vía excepcional, eh, mediante la cual las personas que se encuentren irregulares en España, pues, pueden lograr eh, obtener papeles... Eh, pueden regularizar y esto pues eh, tiene una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? De eso es lo que vamos a hablar, que es estar tener una permanencia de tres años eh, continuos e ininterrumpidos en España. e Igualmente deben pedir los antecedentes penales a su país. Creo que en eso está en tu trámite, ¿no, Jorge? Cuéntanos un poquito al respecto, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa evolución de ese trámite desde que iniciaste? Sí. Pues nada, lo primero como tú dices es eso, mandar a, a buscar los antecedentes penales Y bueno, eso lleva un poco de proceso allá en, en Nicaragua, a tarde un poco, pues más o menos alrededor de 8 o 10 días ¿En eh, Nicaragua en, en, en tramitarlos? En tramitar los, eso antes. y bueno, luego llegarán acá, ¿no? Y aquí se envían a, a Madrid a los asuntos exteriores de legales legalizaciones Ah, bueno, ya, pero claro, porque es que en tu caso Nicaragua es uno de los países que no pertenecen al convenio de la Haya, entonces al no pertenecer al convenio de la Haya, todos los documentos que vengan de este país o de algo, otros que no pertenezcan al convenio, pues eh, deben enviarse a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a efectos de que sean legalizados y puedan obrar como prueba y documento, eh, pues para aportarlos al expediente de arreglo social. Bueno, también otro, otro asunto que es importante destacar para los, para hacer el trámite del arraigo social es que se debe aportar un certificado médico. Para ese certificado médico, pues es importante que todos los inmigrantes tengan hayan tramitado la tarjeta sanitaria, que eso pues, les da derecho a que les asignen en el ambulatorio un médico de cabecera, tiene que comprar un formulario de certificado médico oficial Y luego eh, se dirigen con su médico para que les haga un reconocimiento o les expida un certificado. ¿Mm? Entonces, eh, ¿tú ya hiciste ese trámite? Yo el trámite sí, ya lo tengo hecho. ¿Ya hiciste? Ya lo tengo hecho el trámite sí del médico, pero eh, antes de, de, de rellenar el formulario sí que me pidió el médico un poco de exámenes general, ¿no? Ah, sí, ver. claro, unos un, un, un análisis clínicos tal vez, y placas, bueno, dependiendo la situación uh -huh. de cada persona, Exacto. y luego les piden ese certificado médico oficial, que una vez que sea firmado por el médico, tiene tres meses de validez, bueno, también es importante tener un contrato o una oferta de trabajo, Esto es importante porque hay muchísima gente que llega a la asociación y creen que porque llevan tres años y porque tienen certificado médico oficial, porque tienen antes porque ya tienen sus antecedentes penales provenientes de su país, que ya con eso pueden iniciar iniciar ya arraigo social y no, tienen que tener una oferta de trabajo. Como es tu caso, ¿no, Jorge? Exactamente. Ya tienes una oferta de trabajo. Tengo una oferta de trabajo ya actualmente. Como informático, ¿cierto? Exacto, exactamente. Ya, vale. Pues, bueno, entonces es importante que tener la oferta de trabajo y que no todas las personas pueden eh, hacer una oferta de trabajo. Tenemos que mirar los ingresos. Generalmente siempre los vemos en la declaración de renta, que tengan unos ingresos mínimos anuales de 25 mil euros, Eso es importante. Esto para que su delegación, delegación de gobierno, que es que es la entidad encargada de decidir o de resolver si le da o no el permiso de residencia y trabajo a esta persona, si efectivamente este empleador cuenta con los recursos económicos suficientes para poder contratar a una persona. Esto también en garantía del trabajador. ¿Mm? Entonces... Bueno, y luego que ya tenemos, hemos revisado la declaración de renta, tenemos el contrato de trabajo, eh, en el caso de IRUN, concretamente, pues la asociación a disquieta, somos los encargados de dar el concepto jurídico favorable. Es decir, revisamos todos sus papeles, eh, los ordenamos y... Luego de tener el concepto jurídico favorable, tiene que esta persona ir a la trabajadora social de bienestar social del ayuntamiento. Llámense de Irún o de cualquier eh, otro, otro ciudad. Entonces, se tienen que dirigir allí, tienen que tener una entrevista con la trabajadora social. Ella les va a hacer algunas preguntas sobre más o menos eh, cuánto tiempo llevan acá en, en este caso en el País Vasco que han hecho, si se han formado, que es muy importante, porque esto sí que tiene en cuenta mucho la trabajadora social, que las personas, como es tu caso Jorge, y que es un buen ejemplo, que desde que ha llegado, pues que no se han quedado quietos sin hacer nada, que se han movido, que has estudiado peluquería, ¿no? Sí. Has estudiado peluquería, has hecho cursos de auxiliar de enfermería, y esto es muy importante, ¿no? Esto, esto lo van a tener en cuenta eh, a la hora de darte el informe de inserción social ¿tú ya has pasado por ese proceso? ¿Ya no pues con todavía la... no porque estamos a la espera de, de que lleguen los antecedentes penales de Madrid ah, vale, porque... pero te quería hacer una preguntita sobre sí. eso sí. cuando decías lo de la declaración de la renta sí. me han preguntado algunas amigas sobre eso de que eh, por ejemplo si el empleador no llega con su declaración de la renta a los 25 mil euros, pero tiene en este caso un, una unos ahorros bancarios que suplementan lo que hace falta en la, en la declaración de la renta. Ah, pobre, sí. ¿no? sí, efectivamente nos hemos encontrado con muchísimos casos, sobre todo de las personas mayores eh, que son pensionistas, no declaran renta o no están obligados a declarar renta. Sin embargo, son propietarios de algún piso o también son personas que generalmente tienen unos ahorros. En algunos desconfían y no les gusta como que el banco le certifique tengo tantos euros en el banco. Lo que sí nosotros solicitamos es que aparte de la pensión que ellos reciben, también sea el banco el que nos certifique y nos diga Por ejemplo que esta persona para el año 2010 tiene o para la fecha tiene unos ingresos o tiene un ahorro de a más de que asciende, que asciende a más de 25 mil euros sin decirnos si tiene 500.000 euros sin decirnos si tiene más más de tanto sencillamente que nos diga que tiene más de 25 mil euros. Que entonces, tiene estas cuentas, en sí, sí, en podría. ese caso sí, sí, o también, eh, mira, hay casos de, de chicas y chicos que, que trabajan eh, como con cuidado de personas mayores en casas, bueno, donde vive la madre o el hijo, el padre de los hijos, entonces, ¿qué hacemos? Cuando la persona mayor no llega con los ingresos, es decir, que no tienen cuentas de ahorros, que de pronto no tienen un piso, pero tienen unos ingresos, podemos sí, con un escrito de compromiso económico, con uno de sus hijos, y con los ingresos de sus hijos, hacer un escrito económico y entre los dos poder eh, sustentar que se reúne con los 25 mil euros o más de 25 mil euros para poder eh, eh, tramitar el arraigo social de esta persona que se va a contratar. Pues ah, no pues sé no, si en hay este, alguna... En este, en este caso sería así, o sea, que es importante el decir eso, creo yo, porque o sea hay algunas personas que que se cortan un poco, por decir, por ejemplo, eso de la, de la declaración de la agente, pero que, o sea, que tampoco están exentas a, a decir no puedo, sí. cuando igual también puede ¿me entiendes? Entonces, sí que, que está importante saber eso. Sí, sí, ¿no? Y es importante, y lo mismo, pues, hay mucho miedo del empleador porque dicen, bueno, es que voy a contratar a una persona que no tiene papeles, no, sin ningún problema, porque precisamente en la oferta de trabajo siempre se coloca una cláusula que esta, este contrato de trabajo solo entrará en vigor cuando a esta persona se le dé la autorización de residencia y trabajo, únicamente en ese caso y cuando se le da alta en la seguridad social, ahí sí que entra en vigor este contrato, antes no, sin embargo, sí si es un requisito que lo exige su delegación para poderle dar la tarjeta inicial, el permiso de residencia y trabajo inicial por un año. Precisamente este contrato de trabajo debe tener como características, pues, como todo contrato, eh, que sea a un año, que sea un año de, de duración, que sea jornada completa, jornada completa son 40 horas semanales, que el salario no esté por debajo del salario mínimo interprofesional, más o menos está ahorita en 650 euros, Es decir, que la idea es que esté por encima de eso, ¿no? Eh, y bueno, y que sepan que, bueno, hay una seguridad social que está a cargo del empleador, pero bueno, en esto de, de empleados de servicio doméstico, ahí Exacto. se juega un poco en que a veces el empleador dice, bueno, yo te pago un salario, pero tú te encargas de la de seguridad social. Entonces, eso ya es como un acuerdo que se logra entre el empleador y el trabajador, o si lo pagan a medias o... Todo depende, ¿no? vale. pero generalmente si son 165 euros más o menos lo que se está pagando de seguridad social por una persona que cuide a una persona mayor o trabaje como empleado de servicio doméstico.